mis amigos, qué increíble show. Vamos dando comienzo a un nuevo programa de esta propuesta semanal en la cual hacemos una recorrida por la música del mundo. Y hoy vamos a compartir eh, la música en este año y medio de pandemia, principalmente música latinoamericana, uruguaya y argentina, porque en en este tiempo Eh, hemos tenido un montón de músicos uruguayos, algunos argentinos y de todas partes del mundo, lógicamente, que se han adaptado a esta nueva realidad y han elaborado, y han creado y han llevado adelante grabaciones de nuevos temas musicales. Hoy entonces le proponemos música de estos tiempos.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 Entre tanto me confundo con la gente sentimentalmente nuestro por ahora Es el nido que lo olvido ha destruido Y si el viento me devuelve a tus orillas serenamente será dormido serenamente tiempo lejano hasta parte ha venido perdido sin tocarme la puerta recuerdo entro metido de un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia de tu pelo enredado como siempre es que se cambian los papeles voy a quedarme dormido en tu cintura Si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas, para que contar el tiempo que nos quedó, para que contar el tiempo que se ha ido. Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido. Mitada despierto Mitada dormido, mitad dormido. Que no te deje jugar con fuego Solo nos dijimos cosas al oído Y si un día te encontraré una mañana Será posible Y el comienzo lo hacíamos con un clásico de Andrés Calamaro. Para no olvidar, un tema que conocimos en una versión rock, pero que aquí eh, estrenado en marzo de este año 2021, Andrés Calamaro la grabó junto a Manolo García y Vicente Amigo en esta versión bolero, que realmente a mí en lo personal me encantó. Para no olvidar contigo para siempre pero puede que te encuentre últimamente entre tanto me confundo con la gente saco el odio saco de odio saco el odio agua al fuego no todo será como lo esperaba Vos se sacó, se sacó de vos mil canciones. No todo vendrá, ni sabré esperar. Dame el temple justo o que el sonido caiga Con el odio, saco el odio, rezo a Teo. No todo será como lo esperas. Saco voces, saco debo mil canciones. No todo vendrá. Ni sabré esperar. Teamos la música de Inés Errondónea, es una cantante y compositora uruguaya radicada en Buenos Aires. Integra el grupo vocal Coralinas. Compartíamos el tema El temple justo, editado en el álbum La vida real, álbum que dio la luz en el año 2020. Mi sonido caldo video pardon Y compartíamos la música de Nicolás Molina, es un músico de Rocha, eh, publicó eh, Cerencias, un álbum de siete canciones con aires de Wester y un perfil misterioso y profundo. Las voces, la melodía y los arreglos del chingle de este tema, Volver al Mar, le da una diferencial que hace sentir el espíritu del este agreste rocheense con su playa, con su naturaleza. Nicolás Molina Volver al mar La piedra con que tu vas Cantemos juntos abuelos A la vida que llevas La música ahora de Alicia Borges Figueroa de su disco Nacimientos editado hace muy poquito en este año 2021. Compartíamos el tema número 9 de ese disco que se llama Abuelo Río y que está acompañada en la guitarra por Gabriel Mayada. Realmente un disco maravilloso, muy pronto lo van a tener para este compartirlo en la en la emisora también eh se lo vamos a hacer llegar con con mucho gusto a los amigos de la radio para que ustedes puedan también disfrutar de la bellísima poesía de Alicia Borges, donde la gran mayoría de los temas son de auto, de su autoría, eh como este Abuelo Río que compartíamos en este especial de bienvenidos al show. A la vida. Así que ahora de un artista de estas tierras, un artista minoano. Emiliano Riceto es un músico con joven pero con una enorme trayectoria eh a nivel musical que está embarcado en un proyecto en el cual está musicalizando poemas de su abuelo el enorme escritor minuano Selmar Riceto. En este caso junto a la gran Smith, eh Coco García en teclado, Miguel Barreiro en bajo, Diego Monúa en batería, eh la voz de Andrés Drez y también la voz y la guitarra de Emiliano Riceto en un poema con letras justamente del poeta Minuano Selmar Rizeto, musicalizado por Emiliano, este coplas del carretero. sua la guitarra y te nombro despacito se pulsan solas las cuerdas con el temblor de un estilo cuando hay quien cantá Y el final hoy de este especial de bienvenidos al show con música en pandemia, por decirlo de alguna manera, lo vamos a hacer con una serie de artistas que realizarán un homenaje a Luis Eduardo Aute, fallecido en pasado 2020. Aquí participan Abel Pintos, Carlos Rivera, Dani Martín, Topa y Mal Serrano, Joaquín Sabina, Jorge Drexler, Pedro Guerra, Rosalén, Silvio Rodríguez, Vanessa Martín y Joel López. El tema Paraoute pasaba por aquí. Si yo solo pasaba. Pasaba por aquí, pasaba por aquí. Mi un teléfono no sé coñazo de madrid te veo muy distinta es nuevo este carmín estás mucho más guapa será que tan belleza ser feliz qué cosas se me ocurre todas te están es por ir si yo solo pasé